Estamos en el Bodeville escucha Teatro, un programa dedicado a las artes escénicas. Eh, estamos, como siempre, todos los miércoles a las 17 horas por Radio Nauta FM 106.3, acá en el credísimo Centro Cultural Olga Vázquez Mi nombre es eh, Gaby Wittencamps, estoy acá con el compañero Juanjo Zucker. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, Gaby. La verdad me encantó tu presentación. bien contento Te agradezco. De, contento de estar acá en la radio, como anunciaba el inicio del programa. Eh, también nos acompañan del otro lado de la pecera y en el corazón Agustín Recondo, Pana, quien opera sin anestesia, y Federico Barrado haciendo El Bodevil, un programa dedicado a las artes escénicas que trata, repasa y se divierte con la cantidad de espectáculos adecuados teatrales, podríamos decir de danza también, que hay en toda la región. Contame un poco cómo te fue la semana pasada, cómo extrañé el de vivir la semana pasada. No te podés explicar, ¿eh? Me, me, me, extrañaba, extrañaba. Ya hace una semana sin el web y como que me, me faltaba algo. ¿Cómo, ¿Cómo te fue ahí? No, ya se cobrará, ya faltaré yo y usted <risas> tendrá que hacer el programa sola. Pero bien, bien, le, le escuché y bien. Bien ahí el, el, el programa sí. de la semana pasada con los invitados, las entrevistas. El único problema fue que en un momento llaman a la radio y me dicen hola, quiero una docena de empanadas, dos de carne, tres de pollo. Me Mirá. dice... Yo le digo, no, ¿a cuál llamaste? Este es el 451-6915, me dice. Yo le digo, sí. no, el teléfono de la radio es 451-6917. Ah, claro. claro. Y nada, igual le, le dije... Que, que, que, que las pidiera, me dijera su dirección y si podíamos pasar después del programa. Claro. Y bueno, me unos improperios, pero bueno, vienen sí, al caso. Sí, cosas que suelen pasar en un programa de, de este estilo, ¿no? Eh, sabes que te quería comentar que hoy eh, tenemos como un, un programa bastante recargado de información, ¿no? Porque se viene como un fin de semana bastante también recargado de, de eventos, ciclos, eh, obras de teatro... En primer lugar le queríamos le queríamos contar que eh, el vodevil este este esta séptima edición de emisión del vodevil se viene en primer lugar con eh, una entrevista a Bárbara Sánchez, la hija de eh reconocido Omar Sánchez director, claro. eh, dueño de la Sala Saverio Bar Cultural acá en La Plata en 2071. Sí, y, y reconocido también director de la Escuela de Teatro, ¿no? Si no me equivoco. Ex-director. ex, ex, eh, claro, ex director, del cual Vice-director hay, de la Escuela de, de Teatro, ¿no? Hay un, hay un gran aprecio. Yo no he cursado en la escuela, pero bueno, muchos eh, tienen un buen aprecio por Omar Sánchez. Hoy hablamos con su hija, ¿por qué? Vamos a comentarle a la audiencia que viene la una semana importante en, en la Ciudad de La Plata que constantemente ofrece... Eh, distintos eventos y ciclos culturales. Nosotros vamos a destacar el de Teatro por la Identidad, que es abrir muchísimas salas de la ciudad, abrirlas al público y mostrar de alguna manera cuál es la producción del teatro eh, local y eh, un mensaje comprometiendo, defendiendo, promocionando eh, las, las luchas por los derechos humanos, la defensa por los derechos humanos y la lucha y defensa, pero con memoria. Exactamente. justa eh, Justamente Bárbara nos va a estar contando de el ciclo de Teatro por la Identidad, que arranca justamente hoy, eh, si no me equivoco, a las 19 horas, en el Teatro Coliseo Poesta. Es la apertura de este ciclo, que eh, tiene es, es un ciclo de eh, teatro gratuito en La Plata, por la memoria, la verdad, la justicia y Exacto. la recuperación eh, de los nietos... Eh, en la última dictadura militar. Es una movida de los teatreros, digamos, platenses que Teatro por la Identidad, ya nos va a explicar Bárbara, se hace en varios puntos de, de, del país. Eh, y bueno, ahora nos toca en la ciudad de La Plata con un montón de, de, de obras de teatro que vas a poder ver en más de 20 salas eh, de, la, de la ciudad. Claro. Así que vamos a estar pasando un poco la agenda eso después de hablar con Bárbara y eh. en, entre otras entre tantas cosas que tiene la ciudad de la plata por ejemplo hay un festival de cine también abierto ahora que se llama la otra ventana es como que también si tenés ganas de de, de disfrutar y de pasar un momento eh, realmente donde algo te interpele cualquier arte quiero decir escénica un cine algo así audiovisual un cine escuchar a los conceptos del locutor y eh, <risa> Eh, al de, todo gratuito y de alta calidad uh -huh. eh, y también vamos a tener una invitada que se llama Bárbara Medina que viene de Capital una actriz que nos va a estar contando sobre eh, el primer encuentro de performance política que se llama De la conmemoración a la acción, que va a tener lugar en octubre en el Centro Cultural de los Hermanos Zaragoza. Eh, la performance se llama Cuerpo, Memoria y Resistencia. Bárbara nos va a estar contando en un rato sobre eso. Y, Juanjo, ¿qué más tenemos para, no, para tener este eh, programa eh, cargadísimo? Come, no, comentar que si bien este, lo, esta propuesta eh, del Congreso Cuerpo, ¿Cuerpo y... Cuerpo, memoria, Cuerpo y memoria y Resistencia. Cuerpo, Memoria y Resistencia es un congreso de danza teatro, podríamos decir, que va a estar abierto y que ella nos va a contar que bueno están eh, las inscripciones de por medio, cuáles son los objetivos. Sabemos que nuestro programa, además de, de escucharlo eh, el anónimo radial, por ahí tenemos algún que otro compañero de teatro también que, que, que es, es información interesante para acercar. Por último... Por último, uh -huh. me gustaría contar que vamos a tener una entrevista telefónica con Charo López, ella es actriz, eh, bueno, la conocen, está mucho con Malena Pichot, que vendría a ser como la la, la más famosa de todas, es Malena Pichot, no claro. sé, el pelado, eh, es los de Cualca, ella es igual es una gran igual actriz. Igual es, es una reconocidísima sí, actriz. Sí, Charo la rompe, así que bueno, contentos de, de estar comunicándonos con ella porque va a venir a la Ciudad de la Plata haciendo Persona, Eh, aquí a la sala del Coliseo Podestá. Eh, más adelante viene Pablo Pachu, pero nosotros hoy entrevistamos a Charo. Ya me pongo a buscar el teléfono de Pablo y Pachu buenísimo tenemos una también una agenda recontra recargada de todo lo que va a estar pasando este fin de semana tenemos eh, la agenda de, en principio del ciclo por la identidad que tiene un montón de obras de teatro gratuitas que no hay que dormir hay que ir a sacar las entradas un antes de cada espectáculo y además va a haber o, hay otras hay otras obras que también van a estar el fin de semana funcionando así que hay un montón de información por por Por mm, expresar hoy. Eh... Comuníquense con nosotros al 451-6917 o por WhatsApp, me encanta decir los números, al 221-670-5190. que ya no me hace efecto digo en la calle te busca en la calle te encontraré. no no no no no a veces me tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Solomon. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi ciudad. Cuando estés lejos sin pase para volver. Acá.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 de caig Lo que pasó recién era eh, Chalamán de Abuelos de la Nada y al lado del camino de Fito Paez. ¿Qué el control? ¿Van a chocar? ¿Por qué haces esto? Dígale no a todas esas cosas. Escuche el bodevil y evite dudas. ¿Ah? Estamos en este segundo bloque, son las 17 y 22 de la tarde, estamos acá en el Lugo de escuchá teatro, eh, y bueno, vamos a ir con, con la entrevista con Charo, arrancamos con Charo López, ¿te parece Juanjo? Sí, sí, así es, eh, está, estamos con una comunicación telefónica porque ella se va a acercar aquí junto a Malena Pichot, Ana Carolina y la única rubia natural. Vanessa Strauch, eh, para estar haciendo un stand-up, una, una comedia, y creo que si no me equivoco tiene algo de musical, que se llama Persona, lo van a estar presentando en el Coliseo Pedestá, Podestá, el día de mañana. Exactamente, mañana jueves de 21 a 22 en el Teatro Coliseo Podestá. Charo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, queríamos que, que nos cuentes un poco esta propuesta que se viene mañana acá a la Ciudad de La Plata, eh, que definida eh, como show de stand-up musical hipócrita y un show travesti. Sí, todo eso. <risa> mañana vamos a estar en el Coliseo Podestá, va a haber stand-up, eh, Vanessa, yo, eh, Male y Ana Carolina, y después hacemos un cierre musical, las cuatro juntas, Inolvidable. Así que esperemos que vengan todos. ¿Es la segunda vez, tercera vez que ya se acercan a La Plata eh, con este mismo espectáculo? Eh, con persona es la segunda vez. Justo ayer estaba mirando el programa del año pasado, estuvimos en octubre. Y, y era un poco diferente el show, pero hay más o menos la estructura es la misma, pero el, el material ha cambiado bastante. Y después creo que eh, todas por separado hemos ido un montón de veces más a La Plata, a lugares más chicos. Claro. ¿Y cómo le hmm. fue? ¿Qué, qué recuerdo tienen de, de octubre? El ¡Re público? bien! Estuvo buenísimo. Se llenó la sala y fue, fue una fiesta. Bane había armado con algunos bailarines de La Plata, eh, hicieron un acoreo, así que estuvo muy divertido porque había... Había cuatro personas de allá, estuvo buenísimo. La verdad, muy buen recuerdo. tengo Y teniendo en cuenta que eh, se, se, se puede definir como un espectáculo de humor, eh, que lleva a que sea catalogado como, por ejemplo, si yo leo un musical hipócrita? Eh, ver, lleva sí, ese? por la desfachatez de hacer un musical, nosotras cuatro que realmente... Son no grandes somos, tenores. No somos profesionales de la música, entonces es un poco como un atrevimiento decir que es un musical, pero bueno... También teníamos ganas de hacer un musical, así que no, nos sacamos el gusto con una pequeña dosis al final. No, claro, que hace muy bien cantar. <risa> sí, nos gusta. Eh, yo me parecía que, que más fuerte que Musical Hipócrita es esto de, de, de llevar... El, ustedes mismos se catalogan, se catalogan como un espectáculo travesti. ¿A qué viene esto y, y cómo cuál es el resultado? Yo creo que... Eh, Para ninguna de las cuatro, travesti es, es una palabra eh, mala, ni fuerte, ni que tiene ninguna connotación negativa, todo lo contrario. Eh, yo en lo personal estoy convencida que todo es eh, travestismo, lo que hacemos todos, todos los días, uno nace desnudo y después se va disfrazando para el lado que quiere, para el lado de contador o para el lado de... Eh, coopera no sé cada uno hace lo que quiere pero realmente todo lo que tenemos es un disfraz y, de eso se trata voy eh, a preguntar cómo fue digamos la, la, el proceso eh, de esta obra es decir ustedes como elenco si ya ya vienen trabajando hace uh -huh. rato y, y cómo fue digamos el armado de todo esto como el fue? Armado fue medio sin querer también todo no no, no nunca nos sentamos a, a pensar este show sino que Ana Carolina y yo veníamos de hacer un, un pequeño ciclo de comedia en San Telmo y cambiamos de sala y nos separamos del productor con el que trabajábamos y empezamos a, a estar las dos solas en un lugar en Palermo, después le invitamos a Vane a que venga a ser eh, de presentadora y Male nos venía a ver seguido y probaba material para ella y en un momento ya venía toda la función, entonces dijimos, bueno, Eh, legalicemos esto ya que todos nos ven en que andamos así que ahí empezamos a trabajar las cuatro y, y a meter cada vez más cosas y se armó lo que se armó ahora que es todo este pastiche Sí me parece más que interesante eh, sí. siempre verlas a ustedes trabajar juntas en distintos Gracias. formatos en distintas maneras son muy prolíferas como actrices en, en, en lo que es trabajar del teatro no y eh, bueno las, las cuatro trabajamos de esto eh, bueno Vanessa también hace vestuarios y Ana trabaja en el campo está toda la semana allá muy bien y mal le trabaja en la radio todos los días eh, pero realmente nuestros ingresos ni nuestra principal actividad es el teatro entonces medida como que tenemos que ser prolífera por obligación. Eh, claro yo tengo una, una consulta que tiene que ver más que nada con vos como como actriz eh, sí. ¿Qué te resulta más cómodo digamos este comedia stand up eh, improvisación te hemos visto digamos hacer todo eso no pero en dónde en, ¿en donde te sentís más cómoda o qué es lo que lo que te gusta más todo todo me gusta todo lo que hago lo, lo hago porque me gusta así que Uh -huh. Me gusta todo me, me, me divierto mucho Tengo épocas que me hago más fanática de una cosa o de la otra Ahora que no estoy improvisando tanto Extraño un poco Pero en cualquier momento vuelvo Así que no, no la, la verdad es que me gusta todo, por suerte es, es un placer para nosotros estar charlando Con Charo López Que viene a hacer un espectáculo Un show musical Hipócrita, travesti, desfachatado Como ustedes quieran, mañana va a estar en el Coliseo Podestá con Persona Eh, y sí. hoy tenemos la suerte de estar hablando con una de esas personitas que lo integran, que es Charo López, a quien también nos gusta verla. Eh, le comentábamos en distintos espectáculos. Aparte, ¿cómo no verla si están trabajando tanto? Eso es lo que yo quería decir. Eh, ah. Y corri no es cierto, pero corriéndonos un poquito sobre el show que van a hacer mañana, te hago una pregunta con respecto al trabajo que ustedes tenían en el canal de televisión Un Tren un 3 TV. Sí. ¿Qué? Eh, algo que también todos disfrutamos mirando ese canal tal vez no por la grilla de cable no pero bueno por contenido de internet más que recomendado uh -huh. para reírse para disfrutar ese trabajo eh, tiene continuidad está parado van a seguir produciendo contenidos eh, bueno en este momento no no no no grabamos nada para un 3 eh. hicimos una propuesta nosotras a principio de año que no no les interesó, así que <ríe> no hicimos nada. Tenés, eh... que, tenés que venir a tocar las puertas al canal de la Universidad de La Plata también, Charo. Nos encantaría. Bueno, estoy... Bueno. <ríe> hey, te, te tiré un centro, hay una puerta. Hay que, a ver, vamos a hablar acá con, no sé con quién, pero nos encantaría verlas también acá en La Plata, en el canal universitario. Si están en 3 bueno. de febrero, ¿por qué no en La Plata? Y sería genial, no, la verdad que éramos eh, un equipo muy grande y parte del equipo sí siguió, sí, sé que grabaron este año otro proyecto que me imagino que estará por salir, eh, que es de humor, y nada, todos trabajamos un montón y qué sé yo, nosotras medio como que bueno, eh, se hizo una propuesta, no gustó, no sé qué pasó y nosotras seguimos como trabajando con personas sin llorar mucho sobre la leche derramada, no, no, no, no, no fue algo que... Debido a muerte. También tenemos como esta cosa de eh, una actitud bastante eh, proactiva, entonces nada no, es que no trabajamos porque estamos esperando que alguien nos venga a decir que lo hagamos. Medio que ahora estamos dedicadas al teatro realmente estamos viajando mucho y se, sería complicado hacer alguna otra cosa más. Pero no. cuando nos surge la necesidad, agarramos una cámara y, y, y grabamos, ¿no? Nos, nos las ingeniamos para tener los recursos, así que está todo bien. ¿Y a, a dónde están viajando en este momento, Charo? Y, con... Bueno, ahora venimos de hacer, hicimos 10 funciones en Uruguay, que fue increíble, que se llenaron y estuvo buenísimo, y después hicimos funciones en Chile, y como también se llenó y estuvo buenísimo, volvemos ahora el 20 de octubre para acá, y esta semana tenemos La Plata, Santa Fe, el sábado en Buenos Aires, la semana que viene en Neuquén, después en noviembre nos vamos para Rosario octubre tenemos Tucumán estamos de acá para allá, así que estamos con, con mucho trabajo por suerte eh, y este siempre está cerca la temática de género, también de la de la misoginia, del feminismo del machismo eh, un humor que podríamos decir que llena el culo de preguntas eh a, a, ¿Al que tenga espacio <risa> claro. no sé ojalá que sí ojalá que sí eh, un poco es una eh, satisfacción saber eso porque también uno puede hacer humor y que la gente vuelva a su casa y, y no recuerde nada de lo que de lo que pasó o que sean temas que dan igual pero cuando después la gente nos dice que se quedó pensando o nos escriben al otro día con alguna referencia de algo eso es eh, muy satisfactorio y Charo, eh, con respecto a eh, el género stand up qué elementos sí. consideras digamos eh, básicos para un, un, un show de stand up que es lo que tiene que desde la actuación desde el rol del actor qué es lo que tiene que tener un show de stand up y yo creo que el show de stand up tiene que hacer reír Tiene que hacer reír, principalmente. Uh -huh. Que se escuche, que se vea bien la cara de la persona Claro, porque digo, esa es la, la concepción que tiene el público de que uno va a stand-up para reírse, ¿no? Pero del lado del, del actor también hay una técnica que, que hay que como saber dominar si no, no tenés como una chispa particular ahí, ¿no? Sí, igual también pasa eso que es algo medio eh, indescriptible porque hay gente que no estudia nada o no, o no tiene la menor idea de la técnica y naturalmente... Eh, es graciosa y lo sabe hacer como como un don eh, hay gente que estudia la técnica o usa porque el humor es algo muy parecido a la música o sea, tiene una estructura de tiempos, de repetición y de todo, si te pones a analizar eh, todos los chistes eh, tienen como un esquema, muy parecido entonces hay gente que estudia eso, estudia el ejercicio lo sabe hacer y todo y y no no puede hacer reír, es claro. algo muy eh arbitrario. Uh -huh. Es es eh, indescriptible, hay mucha gente que trabaja un montón y no sabes por qué no no te hace reír. Claro. Bueno, Charo, queríamos eh, agradecerte por haber pasado por acá por el Bodeville, eh, que es un programa de, de teatro acá en, en La Plata. Muchísimas eh, gracias a queríamos, Vamos a repetir la fecha de mañana de persona en el Coliseo Podestá, en Exacto. 10, entre 46 y 47, a las 21 horas. Eh, uh -huh. Persona con Mariana Pichot, Charo López, Vanessa Strauch y Ana Carolina. Charo, Exacto. te agradecemos eh, y te despedimos y esperamos po poder tenerte acá pronto en el Bodeville. Bueno, mil gracias a ustedes y nos vemos mañana y, bueno, después se si aparecen los grandes empresarios eh, de La Plata a querer hacer un programa con nosotras, estamos totalmente disponibles. Esperemos esperemos sí. que así sea. Te mandamos un abrazo. Bueno, Chau, un grande. Muchas gracias. Chau. Y así se fue Charo López eh, con una entrevista por persona que se va a estar dando mañana en el Coliseo y nos vamos a ir una tanda y enseguida volvemos con más Bodeville Escucha Teatro. In the morning Saving for prison So they every mouth Can be fed Boom, boom, boom, boom Israelite Him wife and him Kids him back up And don't leave him Darling he said I was yours to be seen Boom, boom, boom, boom Israelite the Them short, them I tear up drowsers Uncle I don't want to Win the blind body Catch him on your phone, you'll solve me a long, for me Here's a relax Get up in the morning, sleep in my bed Tear up drows as I'll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 1-453-2516 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade Chicos, este 14 de septiembre Cósmica sale del Clóset Universal al aire de Radionauta a las 22 horas Cósmica, la aldea global en llamas Cuarto encuentro de cine, otra, otra ventana, ventana Del 11 al 17 de septiembre en La Plata Miércoles 14 de septiembre En eso estamos, presenta 20 horas Panel, pantallas alternativas Circuitos de exhibición no tradicionales en la ciudad de La Plata Y nuevas experiencias para programar, proyectar y ver el cine 22 horas 327 cuadernos, de Andrés Vitela. En eso estamos. 8 entre 41 y 42. Entrada libre y gratuita. Cuarto encuentro de cine, Otra, otra ventana. ventana. Teatro por la identidad La Plata. Segundo ciclo teatral por la memoria, verdad y justicia en pos de la búsqueda de los nietos, año 2016 del 14 al 18 de septiembre con entrada libre y gratuita. Más información en tporilaplata.org o al Facebook Teatro por la Identidad La Plata. Y sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento azul, soplando Esta mujer viene en un micro y cuando llega la ahí, la ve que la siguen. Al seguirla se baja y se mete en la catedral. Entonces van los de la brigada, le, se le meten adentro y le dice que la entregue o le, se mete en ella. Dice plaza, no vayan, sí que yo se por lo que sentía ahí. ¿Y Julio López? En el aire. FM 1063 Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 1063 bill en la 106.3 Y seguimos eh, en el Bodevil, escucha teatro acá en Radionauta 106.3 En este tercer bloque que me están acompañando en este momento Bárbara Medina, hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Capocha, así, Capocha Capocha <risa> Bueno, al principio les quería decir a nuestros oyentes que ellos están acá hoy para hablar de eh, un encuentro que se va a realizar acá en la ciudad de La Plata. Eh, es un encuentro de performance política, que ahora ellos van a explicar un poco de, de qué se trata. Eh, y lo que les quería pedir a brevemente, si si tenían ganas, será una presentación de quiénes son Bárbara y Capocha. Ok, bueno. Yo me llamo Bárbara Medina, soy actriz... Eh, Ahora estoy cursando un posgrado en danza y eh, bueno, es un poco y investigando también en el, en el arte de la performance. Uh -huh. Bueno, yo soy Capocha y nada, soy Bahía Blanca, estoy acá en La Plata hace cinco años y nada, alimentándome un poco de lo que es el teatro, el circo. Y, y hace unos años eh, encontré un grupo de teatro justo en Buenos Aires, que es el Teatro Sanitario de Operaciones, que dicta un, un seminario por año. Y ahí me, me empapé, digamos, de lo que es el teatro performático. Y, y ahí empecé con eso, digamos. como que la vi y dije, esta es la que va. Claro. Y, y bueno, y ahí me fui encontrando con diferentes personas y armamos un grupo acá en La Plata, que es Teatro del Cuerpo Perro, y nada, en eso, ahí. Eh, ¿cómo, cómo, podrían, o ¿Cómo surgió este este encuentro de, de performance? ¿Cómo? política y, y digamos, eh, de, de qué se trata para, para la gente que quiera, digamos, acercarse y, y presentar sus proyectos, porque tengo entendido la convocatoria está abierta hasta el 20 de septiembre. Sí, uh -huh. sí este encuentro nació como eh, a raíz de, de la necesidad de, de generar un encuentro eh, que rememorara, conmemorara, pero de, no desde un lugar pasivo, eh, sino más bien activo y, y desde la resistencia también como... Eh, nuestro 11 de septiembre en Chile eh, Que es como la conmemoración del, del golpe de estado Y bueno, también desde La conmemoración del, de las dictaduras Latinoamericanas en general eh, Pensamos en el arte De la performance, ya que es un arte Más de acción, que para mí eh, Principalmente tiene como eh, Un fondo y un, y un Bueno, un fondo Y una acción muy eh, real Y potente que mucho más que cualquier otra área del arte escénico o plástico o visual o lo que sea. Claro, justamente vos que lo habías nombrado eh, le decía preguntar digamos ¿cómo podrían caracterizar o cómo podrían definir el teatro performático? Claro, mira existe como la performance y el teatro performático son cosas distintas, como uh -huh. la performance además un arte que viene de la acción que es una acción eh, donde el cuerpo está puesto como en primer plano y lo que importa aquí es la relación entre el cuerpo eh, el cuerpo del artista con el espectador y lo que sucede en un espacio y tiempo específico digamos, uh -huh. eh, alejándose completamente de la noción de representación, entonces claro. podríamos diferenciarlo bastante de lo que es el teatro, uh -huh. o la danza, o algo que es más espectacular, digamos. Sí, es un concepto bastante difícil de definir, claro, bastante amplio. Claro, de hecho no existe como una definición clara de lo que sería una performance, es más bien claro. como es como o sea, es como presentar un cuerpo sensible frente a un espectador, que lo involucra también. Claro. En, en ese sentido, el teatro, eh, también la danza también, ha rescatado bastante eh, esto estas nociones de performatividad, eh, aplicándola en el teatro. Entonces, como eh, haciendo teatro que mezcla representación con presentación, y bueno, esas cosas. Uh -huh. ¿Y qué, qué los motivó, digamos, a realizar este encuentro performático, que es encuentro de performance performático? política Claro. ¿no? Sí. Eh, como también, eh, digamos, el nombre tan significativo, Cuerpo, Memoria Resistencia, como cómo, cómo claro. surge toda toda esta idea. Sí. no Teníamos miedo al principio de, de catalogarlo así como político, porque es como cerrarlo mucho y hay gente que se asusta con ese término, pero de decidimos hacerlo así porque creemos que es importante también eh, posicionarse desde un lugar político en, en, en relación al arte. Cuando uno es creador o artista bailarino lo que sea es como eh, lo fundamental para mí eh, posicionarse desde ese lugar entonces eh, estos conceptos nacen también a partir de lo que decía anteriormente como de, de conmemorar desde un lugar más activo más de resistencia no solamente eh, conmemorativo sentimental digamos sensible sino que más como propositivo también a lo que a lo que es la dictadura y las herencias que sufrimos todavía a pesar de los años. Eh, yo le decía a preguntar básicamente que como no sé si la pregunta sería qué es lo que se espera en cuanto a la presentación de proyectos pero para la uh -huh. gente que, que digamos este tiene algún proyecto y por ahí no se anima a digamos a presentarse que se debería tener en cuenta a la hora de presentar un proyecto en este tipo de, de encuentros eh, bueno por lo menos desde el lugar que, que trabajamos acá con bárbara eh, o sea, lo planteé harto en un momento, ¿no? Como un un, un digamos un artista, un actor, un cuerpo que no está separado del alma y un teatro o una obra de arte que no está separada de la realidad. Primero, bueno, es como com conmemoración a la acción desde el cuerpo, ¿no? Eh, y después, digamos, como nos, nos interesan obras que no dejen al espectador, que en, en, en muchísimas horas se convierte en un espectactor, porque muchas de estas obras son... Eh, a veces entre el público, entonces el espectador deja de ser espectador y se y se mete adentro de lo que es la escena, la obra o la foto. Uh -huh. Entonces, por lo menos eh, está buenísimo eh, que, que las obras que se presenten, o los que quieran participar, digamos que tener en cuenta eso, que el espectador no se vaya igual de cómo entró, claro digamos, también son como, como bastantes... Digamos, teatros y, y performance que trabajan desde las sensaciones. Uh -huh. Como que, eh, por lo menos, no sé, mi, mi, mi manera de pensarlo es que a veces uno va a ver teatro y lo ve en un escenario y entonces ve la escena que, que está sucediendo y piensa lo que le, le está pasando al actor o a la actriz y a partir de lo que uno piensa puede sentir lo que le está pasando. Uh -huh. Me parece que acá se traba se trabaja directamente desde... uno siente lo que está pasando siente claro. eso que está viendo y, y uno que lo piensa quizás cuando vuelve a su casa y le empieza a bajar la información de todo lo que sintió claro que es una experiencia que se completa tanto con el público digamos que le, le, la persona que está haciendo la performance de performer completa esa experiencia conjunto con el público claro se, se podría decir eh, dentro de, de los proyectos que, que, que se pueden presentar eh, entra tanto danza teatro cuál es el digamos el, el espectro de sí. Eh, bueno nuestra idea es que principalmente sean performance o claro cual, o otra disciplina que, que también integre lo performativo lo que hablamos anteriormente pero lo principal es que eh, atraviesen como los conceptos de memoria cuerpo y resistencia como lo que no hay lo que principalmente no importa es que eh, sea un encuentro para pensar eh, políticamente el arte y por qué eligieron hacerlo acá en la plata Eh porque eh, bueno porque no sé yo estoy participando ahora hace un par de meses en, en la casa zaragoza y nos pareció un muy buen lugar para, para hacer este encuentro eh, sí. yo pensaba que justamente el, el, el género performance eh, tal vez me equivoque no pero como que no es algo que está también muy muy desarrollado por ahí acá en la plata me parece reinteresante la propuesta en ese sentido de que eh, es como algo que, que innovador si se quiere decir que eh, teniendo en cuenta que la performance todavía no es un género que se desarrolle mucho, no sé, Bárbara, así si en Capital, cómo se vive, pero um, a mí me da sensación, como que, que es algo copado, porque um, trae como una cierta innovación en cuanto lo, al género performance. No sé, vos, pre ahí, que, que estás más metido acá en La Plata, eh, ¿cómo claro. lo vivís? Eh, y el género? tema es que, como no hay una definición de performance, eh, digamos, hay un montón de tipos de performance. Un... Mm, mm. Digamos, un número de danza, una hora de danza puede llegar a ser una performance. a lo que nosotros estamos intentando hacer es enmarcarlo en esto que llamamos cuerpo y resistencia, ¿no? Como una conmemoración a la acción. Como es eh, un poco sentir la necesidad de dar un mensaje que parece que es urgente. Digamos, como ahí un poco eh, tomo yo, por lo menos capocha, lo, eh, lo que me gustó de todo este mundo, ¿no? De la performance. Como sentir la necesidad de dar un mensaje urgente a través del cuerpo. Uh -huh. Como que también es algo, como que no, eh, como que estos grupos o las cosas que hemos estado viendo o, o hacemos nosotros por lo menos en el Cuerpo Perro, como que no, no basamos mucho en, en, en ser el mejor actor o tener el mejor entrenamiento o la mejor técnica, eh, sino que lo que nos interesa es el mensaje. Claro. O sea, de todo lo que está pasando políticamente, socialmente, culturalmente, por lo menos en esta ciudad, ya que lo vamos a hacer en esta ciudad, como que también creemos que eh, creemos la necesidad de la existencia de estos grupos eh, o personas individuales que quieran dar un mensaje urgente con, con, con, con todo el entorno social, político y cultural. Que no estamos viviendo una buena época, digamos, una época jodida por todos lados, por donde lo mires, eh, con todos los palos a la cultura, a los centros culturales, digamos a los colectivos y demás. Eh, entonces ahí como creemos la, la, la necesidad de que de que se puedan ver estas otras herramientas, de Ajá. cómo salir a decir eh, algo que está pasando de una manera, o sea, con el único apoyo que es el cuerpo. Claro. Que ahí es donde uno entrega también el sentimiento, digamos, el sentir. Vos vas a eh, digamos, a ver, a actuar, pero lo que menos vas a ver es actuar, si no vas a sentir esto de, bueno... ¿Qué está pasando con esa persona que está ahí? Claro. Eh, ¿Qué qué requisitos se necesitan para presentar el proyecto y a dónde tienen que, que, que acercarse o escribir o, o, o mandar mail sí. para, para presentar digamos los, los proyectos y hasta qué fecha? Claro. Nosotros tenemos eh, una ficha de inscripción que se encuentra en el Facebook, en en el fanpage Encuentro Performance Política. Eh, ahí pueden encontrar más información y la ficha de inscripción para, para participar nosotros también vamos a hacer una selección después de los trabajos que nos parecen como más acorde al, a, la, a la temática digamos y al, a lo que estamos buscando también que, que sea ese día eh, también tenemos un mail que se encuentro performance política roll gmail.com pueden o a sea, donde pueden pedirnos más información también Bien, eh, y cambiando un poco de, del tema, después a retomar la información, de hecho vamos a subir la información del de, de encuentro a la página eh, quería preguntarte a vos Bárbara sobre la obra que estuviste haciendo este fin de semana pasado en Capital eh... Sabemos que tenés ganas de traerla a La Plata, nos gustaría mucho que así sea, eh, así que te invito a, a contarle un poco al público platense que nos está escuchando eh, de qué se trata un poco est esta obra, esta propuesta. Sí, eh, la obra que estamos haciendo eh, con el colectivo La Golf Matucana Teatro, eh, se llama Las Niñas de Araña, ya este es un remontaje que estamos haciendo porque ya la estrenamos el 2013, Y bueno, hemos tenido como una función por año, pero ahora estamos así, o sea, más de una función por año, pero estamos tratando de, de retomarla por este segundo semestre. Eh, bueno, la obra fue escrita por un dramaturgo chileno que se llama Luis Barrales, eh, quien se basó en una noticia eh, sobre tres niñas de un barrio marginal que escalaban edificios en barrios chetos, digamos. Me pareció muy interesante decir sí, sí, la, la historia. Para, bueno, eh, robar cosas, digamos y eh, lo, lo bueno que tiene esta obra es que el texto está escrito eh, de una manera eh, muy poética digamos pero pero muy real también o sea eh, tiene que ver mucho con la contingencia de lo que es nuestro país chile eh, con la desigualdad eh, la exclusión eh, bueno la pobreza también digamos ¿Se puede decir que el proceso de, de, de armado de la obra fue en Chile? No, eh, lo hicimos acá, somos eh, somos cinco personas, parte de la compañía, somos todo chileno residente en Buenos Aires. Ajá. Claro, y eh, bueno, estamos buscando sala aquí en La Plata, porque nos gustaría mucho traer la obra, está buena. Eh, ah, la recomiendo yo misma, pero es verdad, me parece que es una obra muy política también, eh, tiene un discurso muy claro, y eh, me gustaría compartirla con la gente de La Plata. Como recién llega el compañero juan acá, le, le quería comentar que me parecía muy interesante digamos eh, el tema de la obra Niña, Las niñas arañas. Uh -huh. eh, es sobre tres, tres... Tres adolescentes. Tres adolescentes, sí. que es una historia verídica de que pasaba en Chile. Tres claro. chicas que robaban en digamos barrios chetos de allá de Chile, claro. trepándose o a, a los edificios. Sí. Eh, y que es una historia interesantísima para, sí. para tener la ciudad de La Plata, así que esperamos que, que, que se pueda sí. concretar. Eh, sí, me encanta tener acá a compañeros nuevos, eh, compañeras nuevas, les agradezco a Bárbara y a Capocha y venir um, a comentarnos su experiencia, todo su trabajo en lo que es performance, que, um, que es otra expresión dentro del de, de Bodeville, el programa trata de abarcar todas las artes escénicas y creo que es la primera... Eh, nota pura sobre performance que estamos haciendo y buenísimo que no solo sea entretenimiento como nos decía Charo López en el stand-up, sino que haya un mensaje, un trabajo donde se quiere decir algo más que pasar un buen momento, eso no se me pone muy contento y me da mucha curiosidad porque las cosas que he visto performática siempre como decía Capocha me dejaron algo. si bien no sabía si lo entendía, si, si no lo entendía, pero había como una incomodidad, una imagen fuerte, eh, no sé, un desnudo por ahí. cualquier Porque la performance tiene eso, como ir un poco un poco al choque y, y uno tiene que estar bien predispuesto para eso. Y, y que aparte haya un contenido, unas ganas de decir algo, me pone muy contento y agradezco que estén hoy acá en el Bodeville. Sí, y además eh, lo que yo de decía y lo reitero que me parece una propuesta innovadora en la ciudad de La Plata, porque la del término el concepto performance que ya estuvimos hablando no es algo que está muy muy desarrollado, por lo menos No, mi opinión, pero hay, hay, persona, algunas, ¿no? hay algunas vueltas por ahí. Si bien no hay grupos puros puros, pero viste, hay tantos centros culturales que, que por ahí tiran alguna propuesta. Yo recuerdo haber visto performance en la calle incluso, pero como propuesta suelta. Uh -huh claro eso luego hay que ver un encuentro de performance es como que reúna claro. toda los trabajos eso es como que está, está bueno y mejor que sean casas zaragoza me encanta de los hermanos aragoza a quien mandamos un saludo grande a oscar y a toda la gente que está detrás aparte eh, sosteniendo ese espacio eh, nos solidarizamos ahí con la gente de la eca estuvimos en el cabildo abierto cubriéndolo y y que si se van esos espacios eh, perdemos perdemos todo de trabajo y sólo si claro, per, perdemos no ganamos nada y para ahora yo te quería consultar o sea preguntar más que nada qué diferencias podrías como ver entre lo que es el teatro independiente que vos estás haciendo que es más que nada en, en capital federal y del lugar de donde venís eh, en chile como si notas diferencias o similitudes elementos que tienen que ver con no sé, en la misma de lo, lo dramatúrgico claro. Eh, sí, yo principalmente cuando recién llegué a vivir a Capital me llamó mucho la atención que todas las obras eran como muy enfocadas el existencialismo como, como como pensar, el ser eh, un cuestionamiento constante sobre eso eh, muy postmoderno y muy europeo por decirlo de alguna manera eh, yo en Chile era parte activa como de grupos que trabajaban un teatro político digamos eh, que salíamos más de los espacios convencionales Y me costó encontrarlo en Capital, eh, aunque he visto varias cosas, pero pero creo que sí, que, que bueno, que los tiempos condicionan también eh, las producciones artísticas. Ajá. Creo que nosotros en Chile llevamos como bastante rato en una crisis social que a veces se apacigua, pero sigue estando, entonces eso hace producir teatro desde otro lugar, que es como cuestionando más nuestra realidad Entonces me imagino que ahora con... Lo que está pasando eh, Va a empezar a, a cambiar la producción Artística y eso es, es bastante Interesante también Ajá. Eh, ¿Querés repetirnos uh -huh. qué, qué va a pasar Un poco con las, las Niñas Arañas Si uh -huh. vamos a tener la posibilidad sí. de verla en Capital otra vez Y cómo, cómo sigue el tema de, de las funciones y sí. Las Niñas Arañas Va a estar eh, este sábado 17 A las 20 horas en el Oceanario Club Cultural que está en villa crespo En Capital y estamos buscando Espacio para la plata eh, Ojalá durante octubre Ajá. Así que cualquier dato eh, Nos pueden escribir a La Golf Matucana Teatro en Facebook Bien, y Capocha Para, para cerrar yo les quería agradecer A, a los dos eh, por haber eh, Venido acá hoy al Budeville A traernos la información de, de este primer encuentro De performance política eh, Te quería pedir si querías reiterar un poco la información este de La fecha de, de cuándo se va a hacer este encuentro, en dónde Y el lugar donde se pueden inscribir así Bueno, el lugar es Casa Zaragoza 53, 3 y 4 Eh, el 15 de octubre a las 18 horas, vamos a arrancar, y se pueden anotar ahí... En la fanpage Encuentro Performance Política o en el mail EncuentroPerformancePolitica.gmail.com Bueno, y si quieren, nada, el que esté en la flía de este fin de semana, eh, que el 18 se cumplen 10 años de López y de toda esta mierda, digamos, que está pasando... Vamos a estar con el Cuerpo Perro también, ahí haciendo una intervención que es cortita pero concisa. Así que ahí se mezcla un poco el teatro y la performance. Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias, muchas gracias. por haber estado hoy acá. Eh, seguimos con el Bodevil Escucha Teatro y volvemos con más información en un ratito. Uh uh uh uh yeah yeah yeah yeah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 Slay it.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 Que había una que le decían la patota que era la de Camp y la de no era patota, era la Gestapo así se nombraban ellos cuando llegaban ¿Y a Camp lo vio en algún momento en estos... ¿A quién? A Camp Sí, a Camp algunas veces, pero Camp siempre llegaba después de las 6 de las 6, de las 12 de la noche ¿Se acuerda en algún centro en especial? A Camps lo vi en la quinta y en el pozo de Arama y Julio López Centro Social y Cultural Olga Vázquez Ciudad de La Plata Transmite Radionauta FM 1063 radionauta.com.ar your best just to make it quick warm my tend to the sick God there must be something she can do this heart is broken in two Tell her it's a case of emergency is a patient by the name of Rick Reed. for me no doubt i need attendance from my nurse around the clock but there's no prescription for me Y lo que recién se fue era Night Nurse de Gregory Sacks. Después eh, estuvimos escuchando Tanto Tiempo Esperando del Nati Combo. Y por último, Mano Negra, Sueño de Solentíname. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. Dígale no a todas esas cosas. Escúchelo, Bodevil, y evite dudas. <risa> Eh, lo que estaba diciendo Juanjo Era que el miércoles que viene viene Fede Fede Barrado, ¿te acordás? No, Otra vez claro, viene, Me dijo que no cursaba y que podía venir viste Así que dije, bueno, joya, leí una tarea Le dije, Fede, escúchame, investigame tal cosa eh, ah. Así ya viene con una sección, ¿entendés? Estrenamos sección Con con Fede Barrado La voz del voz de Bill Sí, nos costó muchísimo encontrar Una locutora, un locutor eh, Prometemos... En breve enviar material sobre esta búsqueda Que bueno Que nos faltaba, estábamos como Como la cucaracha, que ya no podía caminar Claro, sí, yo quiero decir que participé Del casting de, de La Voz eh, Fue muy ameno, ¿no? Mucha gente este sí, En un momento descontrolaban un descontrolaba, poco Descontrolaba, sí, un, imagínense un, un casting de La Voz para para lo débil ¿No? este La, la gente que, que, que te viene eh, Entonces estamos en el Cuarto bloque de El Bodevil Escucha Teatro en Radio Nauta 106.3. Eh, ¿Está está lindo afuera o no? Hermosa la tarde. Eh, que igual quédese en su casa o si va a salir, hágalo, pero escuchando El Bodevil. Comuníquese al 4516917. Eh, nos puede, no sé, preguntar cómo estamos. Si no le interesa, pídanos cosas. Usted se comunica al 451-6917. Eh, improvisamos en el momento también el WhatsApp de la radio, de Radio Nauta, es 1567-05190. No estuvo tan mal. No, no, cada, cada vez mejor. Yo la verdad que hoy estoy sorprendida del nivel que estamos manejando. Eh, Quería contarles que lo que pasó eh, este programa el día de hoy, miércoles 14 de septiembre, j para vos que te tenés problemas con las fechas, eh, tuvimos a Bárbara Medina y Capocha que nos estuvieron contando sobre el primer encuentro de performance política, Cuerpo, Memoria y Resistencia, que se va a estar haciendo el 15 de octubre en el Centro Cultural Zaragoza. Eh, Para eso también nos dijeron que está están abiertas las inscripciones hasta el 20 de septiembre para presentar los proyectos. ¿Qué más tuvimos J? Estuvimos hablando con Charo López, quien se comunicaba con nosotros vía telefónica, ella desde Buenos Aires, nosotros desde el espacio exterior aquí del Bodeville, nos contaba mañana jueves a las 21 horas en el Coliseo estar haciendo ¿Qué hay? persona un persona. stand up que lo puedes ir a ver mañana. El viernes, ¿te gusta el viernes? Bueno, el viernes puedes ir a ver al teatro El Bombín. Eh, Puedes buscar la dirección eh, todas en todas las redes sociales. La obra Mujeres Fuera del Tiempo de la compañía Vamos de Nuevo en el Bombín a las 21 horas. Prometo entrevistas sobre todo esto. Por ejemplo, mañana, jueves 15 de septiembre, yo iría a ver Lucan Barret, un espectáculo de circo, eh, con Carla Ausielo, Selena Bragañolo, Marina Coronel, Adela Deschamps, María Eugenia Molinuevo y María Lucía Zaybene. En el piano, Salvador Corbetta. Dirección, Santiago Culacciati, asistente de dirección y montaje, Esteban Trindade Y quería, sabes qué? Que estuve hablando con una amiga que es escenógrafa eh, estamos hablando de que qué importancia tiene no poner a todos los, los técnicos en una hora de teatro vos qué opinas de eso los querés escuchar a todo ahora te cuento el sábado 17 a las 8 me voy a la calle 1 número 356 entre 528 y 529. ¿Y para qué me fui hasta allá? Para ver Violetas Desnudas, que me invitó Yara, una amiga, y te los pongo a todos. Es una adaptación libre de un monólogo, de La puta en el manicomio. Actúa Yara Salerno, la dirección es de Gustavo Delfino. Asistencia y dirección, Sofía Bugalló. Música original de José Fina Olar El sábado el Giro Teatro Multicultural presenta el sábado 17 a las 8 Violetas Desnudas El domingo 18 de septiembre, si tenés ganas de ver algo de teatro, por ejemplo, dentro de las 21 horas, podés ir a ver a los muchachos en el taller de teatro de la universidad, eh, que queda en calle 10, entre 54 y 55, eh, de Mariel Maricel Beltrán y Adriana Crespi, sobre textos de Brusa y Richie. Bueno, y ahora vamos a ver si pasamos a otro momento del programa donde vamos a, hacer, a tener una entrevista con Bárbara Sánchez. ¿no? Bárbara Sánchez. Si no me equivoco, por sí. Teatro por la Identidad, este ciclo de obras gratuitas que se va a llevar adelante en la Ciudad de La Plata, eh, destacando un poco eh, la agenda sobre la ciudad, quiero decir, ya que va a haber un gran encuentro de un montón de obras Todas gratuitas. Acá tengo su machete, Wittencam. 36 espectáculos en 22 espacios. Me robaste el machete, esa era mi información. Juanjo, siempre lo mismo. Sí, queríamos es... hablar oh, sobre Teatro por la Identidad. Eh, está Es un grupo de artistas. Que, que, bueno, que, que se juntan para, para contribuir a la causa de, de la recuperación de, de, de nietos eh, en la última dictadura civico-militar argentina. Así que Bárbara Sánchez eh, nos va a estar comentando un poco sobre, sobre este ciclo que empieza hoy a las 19 horas en el Coliseo Podistán.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 Cuarto encuentro de cine otra, otra Ventana del 11 al 17 de septiembre en La Plata Jueves 15 de septiembre Proyecciones Terrestres presenta 18 horas, charla Cluster Audiovisual La Plata 20 horas, El arrullo de la araña de José Celestino Campuzano 22 horas, La mujer de los perros de Laura citarela y Verónica Ginás 24 horas, función de trasnoche Té de Juan Tahuila en el taller de teatro de la universidad, 10 entre 54 y 55. Entrada libre y gratuita. Cuarto encuentro de cine, otra, otra ventana. ventana. Panacea, instrumentos musicales. Cuerdas, vientos, accesorios, percusión, guitarras, arreglos luthier Panacea, 63 entre 7 y 8, de lunes a viernes, de 10 a 18 Panacea, instrumentos musicales Griten más fuerte, que el silencio desaparece a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este viernes, 18 horas. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común y efectiva. A Miguel Echecoraz. No a la política de reconciliación con los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pasan los gobiernos. Sigue la impunidad. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este viernes a las 6 de la tarde. Lo único que hacía acá no era acá, cuando nosotros le pedíamos que estaba medio desocupado, cantaba aquel, aquella canción que decía, el desertor, Juancho el desertor, y otra canción más, que era esa que decía, y aquel hombre que, que le hizo frente a la policía, ¿sí? Y los caudillos mencionaban lo más rudo de Santiago y lo mataron a, al paisano que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Dios te salve mi hijo. Esa cantaba todos los días cuando lo hacíamos cantar. Y Julio López en el aire FM 1063. Desde la ciudad de La Plata transmite radionauta sí. fn 10663. Song to make you swing, swing along, ride along, y'all Niceness we bring, high-grade material, ears gonna ring Long time after my crew leave the dance hall No me no one no bling lifestyle, we no end of them ting, We no promote no pin price Y lo que sonaba recién era Miss Chang, de Chinese Man, y Morfine, Head with Wins. Echa un vistazo a este tiro. Deja de molestarme, viejo. A la hora del cohete no hay nada mejor que escuchar el bodevil. las distancia, López. ¿no?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 Y seguimos acá en otro bloque del El Bodeville, Escucha Teatro, un programa dedicado a las artes escénicas, como lo hemos rebotizado el año pasado con el compañero Agustín Recondo. Seguimos acá en compañía de juan Zuccher y de Pana, la mejor operadora. Eh, y bueno, vamos a presentar a Daniel Gismondi, que nos va a dar una, una entrevista por el ciclo teatro por la identidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Daniel? Te queríamos agradecer, en principio, por por la, la, la, la comunicación, improvisación, sí, la también. improvisación. Estamos acá, en, el, en este momento, en el escenario del Teatro Coliseo. Ah, así pero nos viene... así que ¿Cómo está el Coliseo, Daniel? Qué hermoso. está lleno, Ya está llegando la gente, todavía la gente está en el hall, este todavía no ingresó a la sala, pero este, se prepara una fiesta, una linda fiesta. Se está armando se está armando el escenario para los músicos, le va a tocar Estelares y va a tocar eh, Los Amados también. Ajá. Contanos eh, un poco, Daniel, sobre la apertura del ciclo de Teatro sí. por la Identidad, eh, para la gente que todavía no se enteró y no sabemos si tiene tiempo de ir a, a, al Coliseo a, a ver de qué se trata. Está bien. este Bueno, mira, teatro, eh, aclarar un poco qué es Teatro por la Identidad, por ahí quizás haya gente que no lo, no lo sepa, es, un, es un, una movida que hace un grupo de artistas a partir de la necesidad de las abuelas para aportar a la búsqueda incansable y amorosa de las abuelas en búsqueda de sus de sus nietos este, así que bueno en, esto, esto había comenzado en buenos aires hace varios años y en la plata se, en la plata se, se empezó a dar este desde el año 2015 el año pasado se hizo la primera edición y bueno esta es la segunda que la del año pasado fue este, una movida importante y esta, y este año es un poco más grande todavía porque se acercaron más artistas todavía a poder, a, a querer colaborar. Hola, ¿me escuchan? Sí, porque sí. Soy... sí. Estoy ahí entre... Sí, ahí el. Este, le querí del escenario porque ya estaban dando sala. Eh, queríamos también, bueno, decirle eh, a la gente que, que va a haber un total de 36 espectáculos eh, en 22 espacios. Eh, eso sí, ¿sí Exacto, sí, sí, son este, 36 espectáculos en 22 espacios. Esto comienza en el Teatro Coliseo ahora que están dando sala en este momento, si el público se quiere acercar todavía sin sí que han deben quedar localidades que son gratuitas. Este, se retiran en la boletería y luego continúan en las salas también, todo el ciclo es gratuito este, la, en, en la programación está en la página de eh, que es txilaplata.org Sí, la tenemos es, y la vamos a poner en eh, la página de la radio para quienes ahí, quieran consultar la programación Ahí está inclusive un PDF de cada día porque son muchísimas obras entonces eran muchísima la cantidad de fichas técnicas también de cada obra que hicimos también homenajear a los artistas que que ofrecieron sus espectáculos poniendo la totalidad de la información que se pueda poner. Así que en ese sentido hay bastante información en la web colgada como para... este Y también en la página de Facebook de Teatro por la Identidad, como para ver decidir a ver qué es lo que uno quiere ir a ver. Sí, lo que... que bueno, empieza el jueves, empieza mañana, y este y luego el viernes y el sábado en, la, en las salas de Teatro Independiente. Y el domingo es el cierre en... el en en el Estación Provincial, el Centro Cultural Estación Provincial en 1771, este va a haber un escenario en la calle y ahí también van a seguir tocando algunos grupos, va a haber algunas obras de teatro más, este y, y bueno, y como todos los años, como el año pasado fue, esperamos que sea un, un momento así de mucha participación y de to sobre todo generar conciencia en cuanto a, a la importancia de la identidad y a la importancia de de la búsqueda de esos más de 300 nietos que todavía falta encontrar sí lo que lo que fue muy muy muy impresionante por lo menos eh, personalmente fue la, la convocatoria que tuvo más que nada y, y la, la, la publicidad que tuvo en los medios sociales eh, cómo los actores se fueron comprometiendo con con el ciclo sí exacto el, el año pasado fue eh, digamos tuvimos que salir a buscar bastante las notas para enterar a la gente de lo que estaba sucediendo este año fue más fácil porque en realidad el, el, los medios nos vinieron a buscar nosotros de muchos casos, nosotros también salimos, obviamente, pero pudimos distribuir bastante más. Y también hubo más participación de artistas y de salas que el año pasado, así que es una movida más grande todavía, en ese sentido, en cantidad. ¿no? Este, así que, bueno, esperamos pasarla tan bien como la pasamos el año pasado, se arma una, una hermosa fiesta teatral y, este, y una, un hermoso momento para para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Sí, es, me resulta interesante, no sé qué compartís vos, eh, bueno, vos mencionaste esto de la dimensión del concepto de identidad, bueno, en el teatro, claro, en cada cosa que hacemos, le queremos en cualquier arte escénica, más allá del teatro, quiero decir, el micrófono, en lo importante que es eh, la dimensión de la identidad, pero también en la historia, ¿no? Por eso es una, una mirada política como en la historia muchas veces se han esquivado identidades se han sepultado para, para y la han escrito de otras maneras también Exacto, uh, la sí. importancia de la dimensión de la identidad sobre todo en la identidad de estos nietos aún desaparecidos y, de y otro montón de NN que día a día están uh -huh. en, en, claro. en la realidad van apareciendo ¿no? y este, y esto de que también que el teatro el teatro de por sí dialoga con el tema de la identidad el teatro de por sí es un es un... Es un este eh, es un, un, un arte que dialoga con, con el tema de la identidad. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros nos hemos diferenciado de... de eh, eh, en este momento me están sacando fotos, por eso me un poquito... Posá, posá, posá. No, eh, no, es no, un de, ejercicio no, de teatro. No, de improvisate una, una, una, una imagen ahí. Tienen que sonreír para la ¿son Justo que estaba, justo que estaba <ríe> hablando de un tema serio. Este, bueno, eh, no, no, pero... Nosotros con respecto a, a por ejemplo, teatro por la, otros teatros por la identidad que donde se realiza una convocatoria específica, se escriben obras para hablar sobre la identidad. Nosotros re, eso lo hacemos en los las microescenas que se van a presentar en el Colegio Nacional, que es un espectáculo de una hora y media aproximadamente. Ah, es cierto, donde, es muy interesante. ¿Qué se, día es? El día jueves a las creo que están las 19 horas, yo ahora no tengo la No, claro, acá, pero claro, pero es esto, yo cuando leí la programación dije, microescenas, ¿de qué están hablando? Claro, es un trabajo es una con convocatoria, chicos? es una convocatoria de dramaturgos locales y que escribieron este es, hubo 6 microescenas que se escribieron e, e, exclusivamente para ese ciclo. Y entonces, este con esas 6 microescenas se armó una una una coordinación dramatúrgica que hizo eh, el director Omar Sánchez, y entonces se armó un espectáculo. A diferencia de Buenos Aires, que eso, eso es lo que... Todo el ciclo genera espectáculos, eh, se hace con convocatoria de espectáculos. Nosotros empezamos a descubrir que, en realidad, sabemos que el teatro dialoga con la identidad todo el tiempo. Entonces, directamente las mismas obras que están en cartelera, lo que hacemos es contextualizarlas, darles un, un sentido este con respecto a, al tema específico este, Y por eso se lee, antes de cada función se lee un poema y hay una pequeña este, charla con el público, muy breve, antes de comenzar la función, como para generar un contexto. Se bueno. Bueno. Hola, ¿nos escuchás, Daniel? No, Hola, sí, sí, ¿me Ay. escuchan? Sí, sí, sí, te estábamos escuchando. Sí, sí. sí, estabas comentando sobre que se lee una un poema y y uno, y algunos comentarios previos a la a cada función. Sí. Eh, bueno, para destacar de Teatro por la identidad, como decía mi compañera Gabi Witenkamp, la participación de actrices y de actores y también como vos decís de directores armando microescenas, en particular esta que va a ser mañana jueves a las 8, que se llama, bueno, estas microescenas por la identidad que va a estar a la, a la en, el, en el Rafael Hernández, en el Colegio Nacional, sí, sí. y cuando Exacto. la leí me dio mucha curiosidad, eh, pero bueno, está ahí un poco para conocer más la propuesta, muy interesante. Sí, eh... Bueno, Daniel, te queríamos eh, agradecer. La, la verdad que da para hablar mucho más sobre esto. Yo quería decir una, más que nada una experiencia personal, que fue la de ir el año pasado a la apertura. Eh, y que, bueno, por momentos se ponía muy muy emocionante y muy una sensación muy linda de, de, de ver cómo el teatro puede nada puede llegar. Eh, cierta información copada, que está bueno recordar. Eh, y recuerdo que estaban todos, la mayoría de los artistas platenses participando. Eh, leyendo cartas y, y cosas que estaban muy copadas de, de un escuchar un momento muy movilizante eh, eh. ¿sí? lo que está empezando a ocurrir ahora donde empieza a circular una energía muy especial bueno, te deseamos ahí lo mejor en el Coliseo Podestá, agradecemos tu, tu, tu improvisación con nosotros esta charla que con mucha amabilidad nos atendiste lo Sabí. queríamos sacar Daniel, lo queríamos acá sí, en el superos, episodio, Daniel gracias que... por transportarnos bueno, al Coliseo quieran, cuando quieras eh, me acerco Claro, claro. Gracias igual por transportarnos al Coliseo Po que imaginamos está lleno de compañeros y de compañeras ahí en este ciclo por de teatro por la identidad que se inaugura hoy. Gracias, Daniel, y nos gracias estamos difundir, ¿eh? Nos estamos Muchas, viendo gracias. pronto un beso. es distancia bueno y lo que pasó recién era Daniel Gismondi que nos estaba contando sobre este la apertura del ciclo de teatro por la identidad que se va a hacer en breve a las 19 horas eh, en el coliseo Podesta que quedan 10, 46 y 47 eh, ahora bueno, nos toca sí. eso era con entrada ¿no? Sí, tenías que ir con una, un, con una capaz una horita antes, viste, de vas ahí, las sacás dos por persona, pero capaz que si te acercás ahora y podés entrar, tenés lugar. Es tenés... muy grande el Coliseo Podestá, pues hoy uh -huh. es una entrada gratuita, si no me equivoco. Gratis, sí, todo el ciclo, eh, todo el ciclo es, ciclo es gratis. gratis, es un hermoso lugar, que, bueno, con historia, con historia. Eh, Podemos leer un poco la agenda que va a estar este jueves Sí, este la viernes? agenda la pueden encontrar en la página claro. que vamos a subir A la m, página del, del link del Bodeville. bueno Ahí tienen toda la información de los, los, las obras que se van a dar El día jueves eh, 15 de septiembre El viernes 16 y el sábado 17 eh, En los distintos espacios, salas de la ciudad de La Plata Eh, mañana, como dijo juan hoy tenemos eh, las microescenas por la identidad Que son los micro relatos que se van a estar haciendo eh, a las 20 horas en el Colegio Nacional en 1 y 49 Yo el jueves, mira me gustó lo que dijo Daniel de las microdramaturgias, estas microescenas me había llamado la atención, pero ya me decidí. El jueves voy a ir al viejo almacén obrero a las nueve y media eh, a ver en Tecito y a la cama. Sí, sí, De la sí, compañía de payasos sí. que los otros días viven en Yo creo que Soledad voy a ir Morales. otra vez, ¿eh? No sé si no voy otra vez, te digo. No ah, me, me dijeron que se han reído mucho hoy. Eh. A eso vamos. Distancia, distancia, distancia, distancia, distancia. Y también el jueves a las 21 horas eh, tenés en la Fabriquera, siempre hablando por el marco del ciclo de teatro por la identidad, eh, La Memoria es una ladrona, eh, que la Fabriquera queda en 46, entre 13 y 14, número 943, eh, la dirección es de Patricia Ríos, eh, y quienes actúan son... Artística, Luciana Lima, Autoría Patricia Ríos, Video Diego Peralta, Patricia Ríos, Asistencia Técnica, Karina Carballo, Colaboración Artística, Luciana Lima lo repetió otra vez. Bueno, pasamos al día viernes 16 de septiembre. Como decimos, eh, eh, todo el ciclo, jueves, viernes, sábado e incluso el domingo. son Es todo gratis, teatro por la identidad. Se abre en distintas salas. Hoy nombrábamos del día jueves. Eh, y ahora vamos a pasar al viernes. De igual manera colgamos la información completa, la agenda completa en el Facebook. El viernes 16 de septiembre, no sé... A las 9 de la noche eh, en El Escudo, el teatro que queda en 10, 60 y 61, eh, los invito a ver Los Pirañitas del otro lado de la revolución, eh, una obra que salió en 2015, ganó un premio por la Comedia Municipal y en la cual participan Giuliano Cabrino, Pablo Nacantare, Charo Farías, eh, Pipi besi con la dirección de Juan Pablo Tomás, la asistencia de Gabriela Busecián, Eh, más que interesante y eh, La otra vez vino aquí algo de Bill Cuando hicimos el programa en la lancha Que nos prestó Fede Porque uh -huh. estaba clausurado el Olga Vázquez Y luego lo encontramos pescando mojarritas A Diego Bessi Y nos comentaba sobre la construcción de San Martín Exacto En, eh, la, en Los Piranitas, la revolución Dentro de la revolución Los mosquitos de ese día me acuerdo Sí, el lado oscuro Los de mosquitos. la revolución A las 9 en el escudo El día viernes 16 gratis El viernes también, eh, si querés ir a ver Mujer Pájaro, eh, es a las 21.30 horas en el Teatro Estudio, que queda en y 40 en la esquina de mi casa. puedes querer Juanjo? Una suerte total. Igual recordemos que tenés que ir un ratito antes. Ya igual nos podríamos ir dando cuenta que el viernes... Te pido a vos, te clavaste o tal, te quedé al lado de tu casa un ratito antes ahí. Ah, ¿vos querés ir a ver esa también? Sí, me gustó. ¿Cómo bueno, se llamaba? Bueno, Mujer Pájaro, dramaturgia de Santiago Culaciati, María Eugenia Molinuevo, dirección de Santiago gran actuación María Eugenia Molinuevo, composición musical Lucas Caricato, en el Teatro Estudio, a las 21.30 horas. Mujer Pájaro, Usted está con la entrada, Juanjo, ¿eh? El viernes 16, como para el que no está escuchando, estamos comentando la agenda, la apertura de las distintas salas en la ciudad de La Plata en el marco de teatro Por la Identidad. Eh, estamos nombrando algunas destacadas. Hay algunas obras que las vimos, otras que no. Y hay otros lugares que nos conocemos. Entre, entre ellos, yo leí acá una obra para el viernes, que me gustó mucho el título, que se llama... Dale, juan ¿no te practicaste el nombre? Una pareja invita a otra a comer un asado. En La Lechuza, el viernes a las 9. Me, me fascinó lo mundano del título. Ay, eh, yo te voy a mandar una que te quedas quedás sí, no, no la vi la obra, no conozco la lechuza Es interesante, es el viernes a las 9 En 58, entre 10 y 11 eh, No me reserves, me voy para ahí eh, El sabor de la sal Termina doliendo los labios no, muy El sabor de la sal termina doliendo los labios En donde Juanjo No, no sé, decime ya, igual eh, la del asado me gustó a mí Saverio Sala de Teatro en 71 entre 19 y 20 a las 20 horas Con la actuación de Eduardo Espínola Con la participación de Iván Midlín Dramaturgia Cococho Abatangelo Dirección Germán Cribos Dirección musical Javier Lee Y escenografía mi amiga Belén Martino Seguimos recordándote distintas actividades gratuitas donde vas a ver artistas de la zona, de, de toda la región participando en el marco del festival Teatro por la Identidad. Este sábado 17 de septiembre no te invito a que te encierres en ninguna sala sino a que vayas tempranito a las 3 de la tarde a la biblioteca del otro lado del árbol. El sábado a las 17 la biblioteca siempre está abierta, es ahora es un espacio hermoso donde... Hay desde nenes chiquitos y nenas también hasta hasta 15 años maravilladas. O sea, no sé, la edad no importa igual, pero que quiero decir, comparten ahí eh, un momento hermoso. Y este sábado a las 3 de la tarde para toda la familia va a haber actividades, cuentos y plástica donde va a estar intervenido, claro, por lectura eh, de distintos poemas eh, y algunas algunos versos con respecto a la identidad y la memoria. Y bueno, luego las actividades para toda la familia de cuentos y plásticas. En la biblioteca del otro lado del árbol, esto es en el Parque Saavedra, en la parte cerrada, a las 15 horas. Eh, yo definitivamente voy a cerrar el ciclo yendo a las 22 horas el sábado en el viejo almacén obrero. Eh, a ver, Damiana, una niña H, definitivamente estamos hablando de un ciclo de teatro por la identidad. Eh, creo que todos deberían ver esta obra que habla de, de, de Damiana, una historia de una niña de origen muy muy muy zarpada eh, acá en Argentina. Eh, también quiero ir porque la escenografía es de un profesor que tuve en la Escuela de Teatro, Raúl Buongiorno, que le mando un saludo. Ay, seguro que querés que te pruebe también. Re chupa ¿no? Está, no, está terrible. Esto es así como viví bien de... de Viven Esto del canje. Es teatro. Viven del canje. Lo tuyo es teatro. Entonces recomiendo cerrar el ciclo yo, por lo menos ahí voy a estar firmando autógrafos en la de Damiana. Escalada do bate, Y así nos vamos despidiendo de esta séptima emisión de Lo De Vil el día de hoy, miércoles 14 de septiembre. Acuérdense que estamos todos los miércoles en Radio Nauta 106.3. Y que 5... hoy es 14. Hoy es 14. 106.3 es el día es verdad. Así que, bueno, quería agradecer a Juanjo Zucker. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy es verdad. Gracias, Gaby Wittenkamp. Y le queremos agradecer a Pana por estar operando. Y le queremos mandar un saludo a Agus Recondo, que estamos esperando su ansiada vuelta. Que Barrado va el miércoles que viene, que es 21 de septiembre, día de la primavera. Y que, bueno, yo la pasé muy bien este programa el día de hoy. ¿Vos cómo la pasaste? Eh, muy bien, very good very good. Cada, Agradezco, sí, cada vez mejor cada vez Agradezco mejor. también la presencia de la gente que se acerca Y lo dejamos, no sé En buenas manos Nos vemos eh, el miércoles Bodeville El miércoles Bodeville, ¿entendés? El miércoles, el miércoles que, viene. que viene en el Bodeville Escuchá Teatro I dance too many ways